Yo creo que en esta etapa de recta final ya empiezan esas dudas, empiezan esas, eh, esos miedos y también uno depende mucho de sus amigos, de su familia para, para ver si logra el apoyo que tal vez el, eh, uno espera Te haces cargo de lo que va a ser el futuro de tu vida de un día para el otro porque empezás a representar una parte de la sociedad eh, y capaz no parece como un cambio tan grande en el día a día pero de a poco te da decís uh, bueno esta decisión ya no es si me compro un chocolate blanco o uno negro sino en qué voy a hacer con mi vida eh, y de qué voy a trabajar qué voy a estudiar y qué voy a hacer todos los días en la escuela tenés como un recibimiento tanto del grupo tuyo en general también como los profesores y no solamente eso tenés diagramado también tu rutina en general vas uh -huh. al colegio estudiás tenés tu vida eh, como que sabes es que algo vas a ir a hacer. En cambio, a la hora de terminar el colegio, ya es como que te tenés que ma manejarte vos con tus horarios, a la hora de estudiar, trabajar, mantenerte a vos, salir o hacer cosas así. No, se termina esa diagramación de los estudios. Eh, a mí me tocó laburar de cuarto año, uh -huh. ya apenas cumplí 16, empecé a laburar en un lugar de comida rápida. Uh -huh. eh, después he venido más prioridades. Eh, uh -huh. tuve que poner mi trabajo en el lugar del estudio. A mí me, me parece que te da más libertad de terminar el secundario, tener ya ver más tus horarios, eh, lo que querés hacer.